Para pensarlo 26 de junio del 2007 1352. Dos lobos. Un viejo cacique de una tribu estaba charlando con sus nietos, acerca de la vida. Él les dijo. Una gran pelea está ocurriendo dentro mío. Es entre dos lobos. Uno de los lobos es la maldad, el temor, la ira, la envidia, el dolor, el rencor, la avaricia, la arrogancia, la culpa, el resentimiento, la inferioridad, la mentira, el orgullo, el egoísmo la competencia y la superioridad. El otro lobo, es la bondad, la alegría, la paz, el amor, la esperanza, la serenidad, la humildad, la dulzura, la generosidad, la benevolencia, la amistad, la sinceridad, la sencillez, la misericordia, la verdad, la solidaridad, la compasión y la fe. Esta misma pelea está ocurriendo dentro de ustedes y dentro de todos los seres de la tierra. Los niños pensaron por unos instantes y uno de ellos preguntó a su abuelo. ¿Y cuál de los lobos crees que ganará el viejo cacique? Respondió simplemente. El que tú alimentes. Image usted Image imagesaccus. Sota 2007 626. Lord J.